Comentábamos un poco eh, de, de esta situación que se vio el martes pasado, el martes 13, donde eh, cambiemos eh, a prueba esta modificación, desoyendo la voz de eh, los productores, de las organizaciones que se están oponiendo a esta modificación y eh, que hoy se están convocando a una movilización. Eh, si podrías eh, contarnos sí, sí, un sí, poco. Sí, en realidad no desoyendo, sino oyendo y subyivándose y... a las corporaciones de la... las cuales ellos representan, ¿sí? Porque de hecho hubo hubo tres instancias de comisiones pedias de discusión, de hecho nosotros como PTE estuvimos, pero bueno, obviamente para, para los que gobiernan hoy la Argentina eh, vale la palabra de las grandes corporaciones, sobre todo porque son ellos mismos, ¿no? Se gobiernan a ellos mismos. La situación, a ver, la situación es es no solamente el problema del del productor si no la situación es problema de todo el pueblo porque el avance de esta ley de semillas lo que hace es entregar en bandeja de plata el poder, el control de la producción, reproducción de, y comercialización de las semillas. Este, por lo tanto, es un problema que sobre todo tenemos que encarar desde el ángulo de la desde la perspectiva de la soberanía, ¿no? Es de un problema sectorial. Esta ley de semillas no es un problema sectorial, no es un problema del campo, de una parte del campo, es un problema de todo porque eh, el avance de esto al entregar el control lo que hace es generar dependencia para la, para la producción agropecuaria, para la producción agroalimentaria de todos los alimentos. Quien controla la semilla, el resto de la cadena de producción, y es así, como lo han demostrado con las hojas con la producción de soja transgénica, la soja RR, que después fue una de la mano en un paquete tecnológico agroquímicos que hoy invade las grandes extensiones de granos. Sí, sí. La realidad es que está este proyecto de ley... este está apuntado sobre todo a, la, a, la, a las semillas de, de granos para exportación, no sobre todo las hojas, pues las hojas y también bueno, el trigo, maíz, cebada, pero sobre todo las hojas. Eh, a eso está apuntado, a controlar esa semilla y a cobernar la en cada una de las instancias de esa semilla, en la reproducción, en la utilización, en la comercialización... Y esto, el tema que, que va de la mano, cuando de pronto el, el, las grandes multinacionales empiezan a controlar ese mercado semilla lo que hacen es homogenizar las semillas, monopolizan el mercado y eso quita total diversidad con una de las cuestiones más nefastas de la ley, que es la eliminación del uso propio. O sea, uno no podría conservar la semilla para utilizarla el año siguiente. esto no significa que vos estás haciendo una huerta en el fondo de tu casa y no puedas guardar semilla No le interesa, Monsanto, eso. Pero sí, en la producción masiva para el mercado y sobre todo, por ejemplo, en la este que es sobre todo la producción de alimentos, ahí sí ponen en cuenta el sistema. El sistema. Si de pronto las semillas empiezan a, monopolizar, a monopolizarse por las otras empresas multinacionales, terminás... como te decía antes, dependiendo de esas empresas para alimentarse todos los días. Por lo tanto, estamos ante un problema de soberanía y en un problema sectorial de los pequeños productores. Por más que sí va a haber un impacto directo en el pequeño productor que produce para el mercado, sobre todo, ¿no? Sí, es importante remarcar esto que decías, también para eh, hacer eh, conocer a la, al conjunto del pueblo la implicancia que tiene esto en el cotidiano, ¿no?, que, que está bueno eso, esto. Eso significa que cuando vos comas cualquier cosa, vas a estar dependiendo de Monsanto o Bayer para comerlo. Cualquier cosa, y ¿sí? cualquier cosa. Porque en toda la producción vegetal depende del grano, toda la carne depende del alimento balanceado que comen los animales, todos los lácteos dependen del alimento balanceado que comen los animales. Este, ...hasta en el futuro inmediato y próximo los biocombustibles... ...quiere decir que las grandes multinacionales, las grandes corporaciones del agronegocio... ...avanzan y siguen avanzando sobre la dominación de toda la cadena agroalimentaria. Y lo que estamos generando con esto es una jurisprudencia en donde el Estado respalda ese control. No solamente el Estado, el Estado no vela por los derechos del pueblo, ¿sí? por la soberanía del pueblo... ...sino todo lo contrario... respalda eh, el avasallamiento por parte de las multinacionales y le, y le entrega poder de policía para integrar los campos al INASE, que es el Instituto de la Semilla, que tiene una composición mixta pública-privada, pero los privados son mayoría y los privados son las corporaciones, por lo tanto le estás dando el poder de policía al enemigo. Básicamente eso. Nahuel, entonces, eh, para... Justamente defender esta soberanía eh, es que un, un abanico de organizaciones del campo y la ciudad se va a estar movilizando hoy, ¿no? Miércoles sí, estuvimos... 12 es la convocatoria. A las 12 se va a estar haciendo una actividad frente al Congreso, el martes pasado también estuvimos haciendo, el jueves también estuvimos en Plaza de Mayo. ¿Querés contar de qué se tratan estas eh, estas movidas que están haciendo? Porque no es, es solamente movilización, entiendo que hay conversatorios este, y, y otras actividades. Sí, en realidad son diversas actividades a, a, a donde dan un poco la fuerza y donde los distintos actores pueden participar. pero la, el objetivo primordial es este la, es la visibilización, la instalación del problema, porque hoy no es un problema eso para el conjunto de la sociedad. A ver, sí es un problema para el conjunto de la sociedad eh, la, el ingreso al FMI, sí es un problema para el conjunto de la sociedad los recortes eh, eh, previsionales, sí es un problema para la sociedad la reforma laboral. Ahora, voy a preguntar al conjunto de la sociedad que es un problema como esta movilización de semillas no, no, hablando. Por lo tanto, hay una tarea muy importante que es integrar en el conjunto Y eso no se hace de otra manera que ocupando espacios públicos y que tratando de hacer entender, mediante también los medios, es un rol muy importante que juegan ustedes en lo que decíamos antes. No no es un problema sectorial, sino es un problema de del conjunto. Muy bien. Martes pasado estuvimos frente al Congreso haciendo ferias y una conferencia de prensa El jueves en Plaza de Mayo, nosotros como TT estuvimos haciendo quería y también este, denunciando y oponiéndonos a la ley de semillas. Y bueno, y hoy nuevamente ahí frente al Congreso haciendo un, una, una actividad este en el marco también de esto del, del Congreso de Claxo van a venir eh, eh, participantes de este Congreso. Uno de los paneles que sí va a ser en, en uno de los lugares que se desarrolla el Congreso ese se va a hacer ahí enfrente del, del, del Congreso de la Nación, ¿no? Perfecto, entonces... Eh, a las 12 del mediodía, de... así que obviamente estoy invitado y sobre todo a viralizar lo más posible la el, la situación crítica que generaría el avance de esta ley que eh, este año les quita la sesión del martes que viene para avanzar o no. O sea, si el martes ya no lo tratan, este no lo aprueban, ya queda el, el que viene y con la agenda electoral es muy probable que quede... que quede sobre el tintero, pero bueno, este tanto el tiempo acechando en realidad es un avance de, de cambiemos muy fuerte porque son las patronales, pero hubo intentos de avanzar con esta ley es en los gobiernos anteriores también, el Kirchner también intentó avanzar en un momento con con este con una ley parecida, no tuvo consenso, bueno, ahora tampoco parece que está viendo consenso, pero como hay una decisión autoritaria de avanzar a como de lugar, veremos si tienen los votos en el recinto.